Se paguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate, ponte para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Timba, bienvenidos a Timba. Noche en Buenos Aires, en La Plata En Rosario, en Epuyén, Chubut En Villa del Dique, Valle de Calamuchita En Bermejo, Mendoza El Crepúsculo, en Formosa Y en Esquel, Patagonia, Argentina La Mañana, en Capilla del Monte Por extraño que parezca A través de todos esos puntos Y en esos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo. Allende y más allá en la frontera al infinito, alguien quizá pueda recibir nuestro mensaje, decodificarlo y atreverse a contestar probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. La muerte de las estrellas ha llevado a los astrónomos a inesperados y casi irreales paisajes celestes. Uno de estos es la explosión supernova, la angustia de muerte de una estrella ligeramente más sólida que nuestro Sol... En el breve periodo de unas semanas o a lo sumo unos meses, una devenida supernova puede tornarse mucho más brillante que el resto de la galaxia en la cual reside. Es posible que llame más la atención que esas raras zapatillas de taco alto. ...de lo que podemos imaginar... ...viaja nuestro mensaje... ...también en internet... ...a través de Radio Colaborativa... ...QSP Más Radio... ...Delta 80... ...Radio J... ...Radio Frecuencia Universal... ...y el Rockernauta Radio... ¿sí? ...una... ...última incorporación... ...todo ello... A ...merced a la colaboración de la red satelital... ...de Farco... ...y de por supuesto... ...Frecuencia... En una supernova, elementos como el oro y el uranio se generan a partir del hierro, lo que las convierte en la tan buscada piedra filosofal donde los metales básicos se convierten en preciosos. De más está decir que si lográramos de alguna forma controlar a una, ello haría que no pudiéramos parar de rockear. donde no llegan los ojos, pero no llega los ojos, se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Philip Barbara Nuestra voz también se puede oír en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar Allí compartimos grillas junto a Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Señales de Rock con nuestro querido amigo Daniel Esperlungo. Sí, en ese rato que no estamos por ahí, pero seguramente iremos, aunque sea, de visita. Todo ello también, por supuesto, gracias a la colaboración de nuestro querido amigo Quique Cualeano. Habiendo expulsado la mayor parte de su material estelar, destinado parte de él a ulteriores formaciones de nuevas estrellas, planetas y vida, una estrella se dispone a disfrutar, metafóricamente hablando, por supuesto, de una tranquila y pacífica vejez. Como si tuviera noción que sus mejores momentos ya fueron. saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. 101.5 FM Milenium en Capilla del Monte, Córdoba. Y 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires. Con sus fuegos extinguidos, una estrella se convierte en una enana blanca. Constituida de materia en un estado que los científicos, sin que tenga ninguna connotación moral, denominan degenerado. La misma calificación que se le dio a esa música que tuvo origen como los blues de la granja de Jennings.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 los escudos protectores de la electricidad negativa se desmontan. El núcleo puede a su vez unirse mucho más, lo que trae como consecuencia un estado de extraordinaria densidad en un sentido contrario al aislamiento. know the reason why. In the morning, wanna die, in the evening, wanna die, if I dead already, woo. girl you know the reason why. we need ...a quienes nos acompañan... ...a través de 92.1 FM del Lago... ...en el Valle de Calamuchita, Córdoba... ...Focus FM 99.9 en Espuyén, Chubut... ...y Radio Galeuche FM 90.9 en Esquel... ...Patagonia, Argentina... ...la radio del mítico barco Mapuche... ...si llenáramos un dedal... ...con la materia degenerada... ...de una estrella enana blanca... Este llegaría a pesar aproximadamente una tonelada. Algunas enanas blancas son consideradas grandes cristales estelares capaces de soportar el peso de las capas superpuestas de la estrella y proclives a los espejismos. Las estrellas denominadas enanas blancas están constituidas principalmente de carbono, por lo cual podemos hablar de estrellas hechas de diamante, uno de los paisajes inesperados que rastrean los astrónomos y que llevarían a la raza humana a abalanzarse hasta escaleras abajo. sin cansar donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz ¿No? ¿No? ¿No? hacia nuevos universos viaje el mensaje de Flipkart si hablamos de estrellas más sólidas las enanas blancas no son el estado final aunque con sus brazas apagándose lentamente se reduzcan a enanas negras. La materia degenerada que las compone no puede soportar el peso al ser una estrella de mayor masa y en consecuencia sufre otro ciclo de contracción estelar, aplastándose la materia hasta formarse densidades cada vez más increíbles que nos hacen preguntarnos ¿dónde? ¿cuándo? A Buzsa J terminará Cuando la materia se aplasta por su propio peso se presenta un nuevo orden de la física, surge una nueva fuerza para detener el colapso estelar y solamente hay una fuerza conocida con esa amplitud, es la fuerza nuclear que mantiene unido al núcleo del átomo, la responsable de la estabilidad de los átomos y por lo tanto de toda la química y biología en toda aquella tranquila tierra.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 Al departamento de edición de Frecuencia Cero En la figura de Leo Montenegro ¿sí? El monje negro Que nos trae tanto dolor de cabeza a veces hay ¿eh? Icarus Music por su aporte de música para el programa Y pueden ver su catálogo en la página www.icarusmusic.com.ar Se corta la voz porque realmente La página de Icarus es extraordinaria en la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ausielo, no. Vicky Salama, ¿sí? Edgardo Ausielo, estaba muy lindo para ser Edgardo Ausielo, ¿no es cierto? Es más feo, ¿sí? Pero un gran afecto a él también, ¿sí? Los queremos muchos a todos aquí, a Luca que nos ayuda asistiendo siempre, ¿eh? Un gran abrazo. Dirección General, Hernanda Isich Una realización B asociados Para Frecuencia Cero Podés comunicarte con el programa A través de nuestro mail BigBan arroba frecuenciacero.com.ar O visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar Que tiene cerca de ya 14.000 visitas ¿eh? Realmente algo muy, muy Muy interesante Sí Será hasta la semana que viene, no antes irnos sin dedicar el tema de Premiota Fornería Marconi a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.